Karina Olivera desde Móvil te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, volvemos a escucharte. Bien, Jorge, estoy en el banco de suplentes del Estadio Domingo Burgueño ¿Otra Miguel. ¿Otra vez? Sí. Ah, pero pero te, esta vez no estoy. solo es el banco de suplentes, eh? ¿Cómo? ¿Te gustó eso del Banco suplente, Está raro. Pero porque aparte me encanta el paisaje, entonces me ah, quedo en el Banco Ah, suplente. bueno, sí, la... sí, para sacar fotos, eso está lindo. ¿Los, claro, te los teruteros claro andan sí. ahí? ¿Andan ahí los teruteros? Sabes qué? No veo porque en realidad están cortando y regando y posiblemente ah, se haya... Bueno. Acá, acá veo algunos pajaritos, sí, Ajá, pero me parece mira. que los teros todavía no. Bueno. Déjame agradecerle a José Martín Gualde porque estaba en una reunión, como es habitual, en lo que es la mañana y bueno, y lo hemos retirado de la reunión para charlar un poquito de esta Copa Libertadores que es, eh, se viene, ¿eh? ¿Dije bien? Eh, me, no, porque me, me, me pareció que me miraba así como diciendo mm". Mm. <ríe> Sé que están en los preparativos eh, Está el campo de juego justamente de mantenimiento No hay previsto que, que se realicen encuentros Para cuidar lo que, va a ser, eh, lo que van a ser estos partidos de las Libertadores Que se van a estar desarrollando aquí Y que hace algunos días venimos persiguiendo eh, Sabemos y tenemos información de que, bueno, se han hecho visitas que hay requerimientos especiales, que hay controles que vienen a, a realizar para que todo eh, tenga un buen funcionamiento. Contanos. Bueno, buenos días. Hola Siendo a Jorge. Hola, está ¿todo bien? Bien, bueno, sí, como, como decía Karina, vamos a tener la, la, la... no sé si la suerte, porque ya creo que ya no es un tema de suerte, porque lo... creo que ha sido un tema de trabajo principalmente y confianza que no hemos, que no hemos ganado, pero se va a desarrollar en el Estadio Domingo Urgueño Miguel, una serie de la, de la Copa Libertadores Sub-20 y también se van a desarrollar lo que son las semifinales y las finales acá también. Eh, como decías tú, sí hemos obviamente tenido algún contacto y han venido ya en, en un principio una, alguna inspección por parte de Conmebol, por parte de AUF. Eh, este fin de semana está viniendo otra delegación también para, para, para ver un montón de cosas, pero bueno, la verdad que eso ya es habitual cuando hay un torneo de esa magnitud siempre pasan que tenemos eh, inspecciones y reuniones también de trabajo, porque hay que empezar obviamente a organizar, ya venimos avanzando un poco bastante, pero la verdad que, que el haber tenido hace tan poquito la final de la Sudamericana eh, acá en nuestro estadio eso ya facilita muchísimo lo que son principalmente el tema de requerimientos, porque muchas de las cosas de lo que piden ya están, ya están hechas o ya, o ya están como ellos pretenden, así que, que bueno, eso nos va a facilitar mucho lo que es el, el trabajo y lo que va a ser la, la organización por parte nuestra, pero, pero bueno, la verdad que, que, que, que contentos. En este momento se están trabajando sí, sobre los campos de juego, no solamente sobre el Estadio Domingo Urgueño Miguel, sino también en, en los campos de entrenamiento. Y eso, dejame resaltar que, que son cosas... Porque acá a veces existen críticas, existen... Eh, existen de gente que dice ah, y todas estas cosas eh, que queda Maldonado y obviamente más allá del, del turismo que todos sabemos que mueve este tipo de campeonatos con, con jugadores familiares, hinchas que vienen y, y están durante varios días en, en, en nuestro departamento también quedan ciertos legados nos quedó en su momento en el estadio acá pero también quedaron por ejemplo la, la, eh, la cancha del centro de, de, de entrenamiento deportivo arregladas quedó la cancha de libertad para la final de la sudamericana, también en, en, en muy buen estado eh, se comprometió en y que se están colocando ahora en la cancha de libertad también y cosa que también ahí nosotros el objetivo es que la selección juegue ahí para en ese estadio, que la verdad que, que, que, que está muy bonito, tiene buena capacidad y ahora queda en muy buen estado pero en este momento está también en la cancha de Punta del Este se está en la cancha de Atenas, en la cancha de Lobos eh, y eh, en otra, otra de las canchas que tiene Deportivo en el complejo, así que son cosas que van quedando, son canchas de muy buen estado, que después de, de alguna manera terminan utilizándolos toda la gente que juega el campeonato local eh, porque bueno eh, el objetivo nuestro también es, es ir mejorando la infraestructura de los cuadros cuadros que trabajamos permanentemente con ellos, que vivimos también echando, echando una mano siempre los que podemos los requerimientos que nos piden muchas veces los clubes, que les faltan ciertas cosas, bueno nosotros siempre intentamos estar eh, con el fútbol, eh, también de la liga mayor, pero también con el baby fútbol, que trabajamos muchísimo, apoyamos muchísimo, así que, que, bueno, se está trabajando en eso también. Y bueno, y ahora, como te decía, el fin de semana está viniendo una nueva inspección para ya hilar un poco más fino lo, en los detalles. ¿Hay algún debe? Teniendo en cuenta que ya tuvimos la experiencia de la sudamericana, ¿hoy eh, se presenta algún debe para que el funcionamiento sea óptimo? Aunque te parezca mentira, lo, lo que más preocupa son las canchas de entrenamiento. Eh, que ya rápidamente se está trabajando así que, que, que vamos a llegar sin duda en, en, en tiempo y forma hay ingenieros de, por parte de AUF que ya están acá, están trabajando con, con su personal, más obviamente la colaboración de, lo, de los clubes donde se está eh, reparando la, las canchas juegas así que, que la mayor preocupación hoy te diría que es esa, después estaríamos todos de alguna manera en hasta que lleguemos con la Libertadores Sí, eh, en un principio sí te vuelvo a repetir, esto, ellos vienen vienen cada, cada muy poquito tiempo y este fin de semana viene justamente gente que viene a mirar los campos. O sea que ahí puede, puede llegar a cambiar algo, pero digo, en un principio, de acuerdo a la nota que nos mandaron, eh, nos mandaron a parar eh, los campos de juego y empezar a, a hacer trabajo en ellos. Jorge. Cabecita... Eh... Me parece que está bueno el hecho de que expliques todo lo que tiene que ver con los requerimientos de Colmebol porque también hay que, hay que pensar que durante mucho tiempo fuimos muy críticos porque el campus este, pasaba mucho tiempo sin ser utilizado de repente, ¿no? Y el hecho de entrar en el circuito de eventos internacionales nos, nos lleva a aprender también. Y una cosa no. importante... Una cosa importante, que para, para que los torneos internacionales se, se desarrollen acá, no solamente alcanza con lo que hay en el interior del campus, sino que, por ejemplo, en una copa donde van a haber muchos clubes participando, se necesitan, por ejemplo, muchas canchas en muy buenas condiciones para que puedan entrenar y prepararse los equipos. Y pasan a ser tan importantes como la cancha donde después se va a jugar el partido, ¿verdad?, eh, tenemos que entender también, creo colectivamente, que el campeonato viene, se juega, los clubes se van y las canchas quedan, y que ¿Sí? as, poner a punto como con, con las exigencias internacionales que cualquier cancha de fútbol hay que poner en el departamento eh, no sale dos pesos con cincuenta. Eh, es una inversión que muchos clubes del departamento a matar no la pueden hacer y la única forma de tener una cancha de esas características con ese nivel es que se jueguen estos torneos internacionales en el departamento. ¿Estamos de acuerdo? Es así la línea de razonamiento que, que debemos sugerirnos entre todos para entender que Maldonado definitivamente entró en el circuito internacional, que van a seguir viendo eventos internacionales y que van a tener también van a plantear la situación que muchas veces de repente clubes del, del fútbol amateur o la selección de Maldonado no puede jugar en el campus, pero van a jugar en canchas de nivel internacional que se consiguieron gracias a que torneos internacionales se han jugado en el campus. ¿Es esa la línea de razonamiento? Sí, tal cual, Jorge. Pero, pero aparte de eso, a ver, hay que entender, digo, no, no, mira que cuando nosotros hablamos con los dirigentes, eh, los principales dirigentes de los clubes para decirle, che, mira... Eh, queremos ver si podemos utilizar la cancha de ustedes como campo de entrenamiento y el objetivo es justamente arreglarles las canchas, dejárselas impecables, eh, ellos están súper hiper contentos, ¿no? sí, sí, supongo. Eh, de hecho, de hecho yo he visto hinchas de algún cuadro que le están arreglando la cancha, hasta, hasta veces criticando. Entonces, esas cosas son las que duelen, porque uno hace un esfuerzo muy grande por tener, por traer este tipo de, de, de, de, de, de campeonatos, por ponernos en, en, en el panel internacional Y, y que mostramos Punta del Este al mundo permanentemente, de, de traer turismo fuera de temporada, porque eso lo hace también este tipo de torneo, eh, y obviamente, y no, y, a ver, mueve, deja, deja, pero después puede también la, lo que es la hotelería, lo que es la gastronomía, lo que son la, el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? todo, todo lo que es la, la parte del comercio, porque cuando vimos la final acá que tuvimos en la sudamericana, lo, eh, Punta del Este estaba a tope de gente, eh, gente con buena onda, que viene a disfrutar, no hubo disturbios, no hubo nada. Esas son las cosas buenas que creo que tenemos que evaluar también, pero sobre todo el legado que queda también en, en Maldonado, porque estamos hablando acá que no solamente el Estadio Domingo Urguiño y Miguel que queda con buenas cosas, que se, se ha equipado, que, ha, que hay una inversión muy grande por Colmebol y está bueno porque hoy es un, hoy es un estadio Colmebol ¿sá? y lo tiene pendiente dentro de su cronograma, entonces creo, creo que, que que eso, eso, eso es muy importante y obviamente que hay que yo creo que en algunas cosas darle prioridad porque también ellos han hecho una inversión grande en lo que es el estadio pero aparte de eso, es lo que decías vos, queda también para el resto de los clubes que eso es lo bueno, hoy Libertad tiene un, una cancha espectacular de, de estas canchas que estamos arreglando ahora la de Punta del Este, la de Atenas, la de Lobos van a quedar impecables y, y lo van a utilizar ellos durante todo el año que también nosotros estamos hablando con ellos para intentar después cuidarlas, mantenerlas, que las mantengan en ese estado porque también son tan necesarios muchas veces eh, de, que, de que estén bien para que puedan seguir viniendo, viniendo eh, campeonatos pero a veces, mira, nos pasó en verano, en verano eh, vino Vasco da Gama a hacer pretemporada y no encontraba canchas en buen estado para poder entrenar eh, y bueno, y creo que eso sí si también apuntamos a eso eh, ¿cuántos, ¿cuántos de repente cuadros pueden venir a hacer pretemporada acá a Punta del Este? Eh, si sí, obviamente esos cuadros cuando vienen normalmente no, no hay que prestarles las canchas, eso es eh, arriendan las, acá, la, las canchas. Y eso puede ser tú, inclusive todos los ingresos que pueden quedar en los mismos clubes de fútbol, que sabemos que muchos de ellos son un gran sacrificio para, para, para estar, para sostenerse, eh, y obviamente para poder solventar todos los gastos que tienen durante todo el año. Y por eso nosotros también siempre estamos apoyando a los clubes, estamos arriba también de lo que son eh, el fútbol, porque, porque entendemos también eh, todo, todo ese esfuerzo. Entonces la verdad que, que, que, que sí, siempre críticas van a haber. Lo que yo creo que hay gente que conoce, sabe, y a veces son los primeros en estar acá cuando hay un partido, eh, pero bueno, después salen, salen a criticar y, y a decir cosas que no son, Sobre todo armar armar, armar relajo sin, sin necesidad. Gracias por esta charla, cabecita, buena jornada. Por favor, estamos a la chau, orden. Chau. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau, guapi. Frecuencia abierta. Información confiable.